Ah, bueno, ahí está. Agarramos y me, me reta Belén, nuestra operadora. Vamos a saludar de vuelta. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Solo Negocios. Y ahora explicamos qué pasó. Ella me acusa de, de agarrar un micrófono que no corresponde. ¿Pero no tengo que agarrar el micrófono aquí al lado? Ah, ok. Bueno, está bien. Parece que, parece que el horror fue mío. Bueno, arrancamos esta hora para hablar de negocios, de economía, de lo que pasa en la política, en las empresas, un poco de emprendedores también, de tecnología. ¿Por qué no todo eso...? En este solo negocio. Estoy un poco tentado por este, por este episodio. Belén, Belén, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo me caga pedo, Belén? Me caga pedo de una forma... <risas> bueno, ahí está, bueno. Ahí estaba Belén, nuestra operadora, que es una capa. Aparentemente yo agarro un micrófono que no va... Ay, como una... Después lo vamos a charlar. Después, en algún momento lo vamos a charlar. Yo recibo informaciones contradictorias. Pero bueno, no importa. Eso hace, eso hace que... Eh, ella abre un micrófono que no corresponde Entonces yo empiezo hablando como de lejos, como de año, Cuando en realidad es porque me eh, habilitó un micrófono que no correspondía Bueno, no importa, pero ahora estamos así, ya no, no hay que explicar nada más Estamos en el aire y esto es solo negocios Día movidito, mucha repercusión en los medios con lo que pasó en los Martín Fierro de la radio Del otro día, del sábado de la noche Con un entredicho ahí, todo el tema de, de lo que está pasando en los medios Que es muy grave para el gremio periodístico, incluso para la industria, los medios también, ¿no? obviamente, para las empresas, importa menos la empresa que los trabajadores en este caso, pero bueno, está todo el segmento periodístico muy impactado, hay importantes medios que están al borde del colapso, como todo el conglomerado de, C de, de C5N y lo que tiene que ver con los negocios de, de Cristóbal López, C5N, C5N, así se dice, Pop, Radio 10, eh, bueno, to todas las radios que son como 4 o 5 FM del, del grupo de Cristóbal López, el diario Ámbito Financiero... El canal hace cinco años repetimos. Bueno, todo eso está a punto de impresionar. La mayoría de los analistas coinciden que Cristóbal López podría terminar preso más tarde o más temprano. Bueno, esas son cuestiones que tiene que dirimir la justicia. Ustedes saben todo este tema de, de la deuda que tiene el grupo de Cristóbal López por sus empresas petroleras, porque habría dejado de pagar eh, lo que se llama un, un, una parte del impuesto que él como agente de retención de, de impuestos para los combustibles tendría que haberle eh, girado a la FIP y no lo hizo y esto se convirtió en una suma sideral, 8 mil millones de dólares que eso cuando se hizo la denuncia ahora ya calculan que son más de 10 mil millones de pesos dije dólares, no, pesos, 10 mil millones de pesos que igual es una burrada, una bestialidad todo eso hace que cruja por todos lados el conglomerado de medios de Cristóbal López. Esto implica que muchísimos trabajadores estén eh, angustiados y viendo cómo pueden perder su trabajo un día para el otro. Esto se suma el cierre de la, de la agencia DIN. Bueno, desde acá, desde Solo Negocios, obviamente nos solidarizamos con todos los compañeros que están viviendo momentos realmente de tensión y muy angustiante, porque es la fuente de trabajo, ¿no? Claramente, solidaridad para todos los compañeros periodistas. Decíamos en el evento del Martín Fierro, surgió, de un entredicho que después se aclaró, pero bueno, le habrían gritado algo a Leuco, primero se dijo que era de la producción de Siete k Siete k no estaba en, en el momento de, de, de, de, haber recibido, de haber ganado uno de los premios, entonces una de sus productoras leyó un, un mensaje que él mandó, él estaba en una obra de teatro, llegó más tarde eh, decía que se solarizaba y lo, básicamente lo que dijo es que el gobierno tendría que hacer algo. No hacerse cargo de los medios, pero sí arbitrar para que de alguna manera permitir la entrada de otro privado y no dejar que desaparezcan las fuentes de, de, de trabajo. Básicamente eso es lo que dijo Siete eh, k Después, cuando subió eh, Leuco a recibir, eh, a recibir su premio estaba diciendo esto mismo, le contestó sin nombrar a los siete casi y le dijo, bueno, pero lo que pasa es que se olvidan de los Spolky, de los, de los electroingeniería y, y mencionó a varios empresarios de medios muy cercanos al kirchnerismo que después terminaron tirando la granada ninja y desapareciendo en una nube de humo, básicamente, y dejaron a muchos trabajadores en la calle. Eso es cierto, ambas partes son ciertas. Se, se generó una controversia donde en general creo que no la hay, salvo alguna, eh, alguna, alguna postura ideológica de alguno de estos dos personajes. En el medio le gritaron alguna cuestión Aleuco que primero se malinterpretó con un mensaje antisemita que después parece que no fue y que primero se, se, se creyó que era de la mesa de Siete Cases, que parece que después no era de la mesa de Siete Cases, que el que gritó fue un productor de Víctor Hugo. Bueno, bastante clima de tensión el tema del fin de la, grieta, de la grieta que tanto pide el presidente. Estamos lejos del fin de la grieta, por lo menos en el, rubro, en el rubro periodístico. Más allá de los intríngulis y de toda esta cuestión, quiero volver sobre lo mismo. Hay miles de trabajadores que están en riesgo de perder su Fuente de trabajo, sobre todo en este momento los trabajadores del grupo de medios de Cristóbal López y de la agencia de noticias DIN, que es una agencia que pertenece al diario La Nación y al diario, eh, y el diario Clarín, entre otros, entre otros también medios del, del interior y demás. Es una agencia de noticias muy importante que trabajo a muchas personas, que existe hace más de 30 años. Bueno, DIN y C5N, entre otros muchos medios que fueron cerrando y que están en situación complicada, ...hacen que el gremio esté pasando por esta situación... ...ahí coincide un poco con la, relación, con la situación de... de, de con, ...con la opinión de, de Siete case ...de Reinaldo Siete case ...en realidad el gobierno tendría que arbitrar esto... ...tendría que pensar en las fuentes de trabajo... ...otro, otro colega Ernesto Tenemont... ...también mencionó que el gobierno se había metido... ...en, en situaciones que tenían que ver en Cresta Roja... En, en Sancor y un montón de empresas que están complicadas, bueno, el, el gobierno no se hace cargo, no estatiza a las compañías, pero se mete un poco a mediar y a ver si puedo acercar algún, algún privado interesado en, inver, en invertir o en comprar estos medios. Bueno, más allá de los temas judiciales, puntualmente con el tema de Cristóbal López, que por orden de la justicia todavía no pueden hacerse movimientos de compra y venta, bueno, eventualmente, si esto se llega a solucionar o si llega a haber una condena para Cristóbal López o una absolución o lo que sea, está, y él quiere desprenderse de los medios, está bueno que, eh, que desde el gobierno sean una especie de árbitro, porque la verdad que son muchos eh, puestos de trabajo. Bueno, dicho esto, eh, y dando mi opinión sobre esta cuestión tan cont controversial, arrancamos con un repaso de, de temas de esta mañana. El gobierno eh, reveló, eh, eh, va a mandar, no reveló, no, no va a revelar nada, va, eh, va a mandar el paquete tributario al Congreso con, eh, con la idea de acortar plazos y demás. Esto va a ser a partir de hoy, el gobierno va a girar su proyecto de paquete tributario hoy a la... Eh, al, al Congreso y que espera que los gobernadores acepten eh, a, eh, que lo apoyen a cambio de coparticipar en ganancias otro de, los otro de los anuncios que hizo eh, que hizo Macri bueno eh, a, a, estuvo el presidente eh, hoy en, en la matanza inaugurando un eh, en la universidad de la matanza inaugurando un polo tecnológico y dijo pidió comunión entre el sector público y el sector privado. Macri sigue insistiendo con esta cuestión de todos tenemos que aportar eh, nuestro granito de arenas. Otro, otro de, las, de los envíos de paquetes de medida que va a hacer el presidente eh, eh, eh, hoy es la, el nuevo, la nueva ley de, de financiamiento productivo Así se llama a lo que se conoce como la nueva ley de mercados capitales, que le cambiaron un poco el nombre, le pusieron esto de financiamiento productivo porque tiene todo un capítulo dedicado a las pymes, eh, que para que puedan tener mejor acceso a instrumentos financieros y demás. Básicamente es la, la, la vieja ley del mercado de capitales, pero un poquito ayornada con alguna cuestión que tiene que ver con las pymes, con la, con la posibilidad de, de, de utilización de, factu, de crédito electrónico, de factura de crédito electrónico. Bueno, algunos, algunos condimentos que la ayornan, pero los especialistas dicen que más o menos es la, misma, es la misma ley. La vieja ley del mercado de capitales que le cambian el nombre, le ponen ley de financiamiento productivo y meten ahí adentro a las pymes con la idea de que puedan, eh, que puedan financiarse o acceder a instrumentos financieros y de financiación en el mercado de capitales. Bueno, todo esto está pasando en, en, este, en este momento en la Argentina y además, ya que hablábamos de temas tributarios, hay toda una controversia, después vamos a hacer alguna nota al respecto, con la amenaza, entre comillas, de Coca-Cola de no invertir mil millones de dólares, aunque una parte ya la invirtió, porque le van a eh, a poner a aumentar el impuesto a las bebidas. Vos sabés que una de las cosas que tenía la reforma, la reforma tributaria era aumentar el, el, distintas alícuotas de impuestos que pagan las bebidas con alcohol y sin alcohol. En el caso de la, del alcohol, parece que el gobierno va a ir atrás con el tema del vino y con el tema de la cerveza. Entonces ahora... La gente de las bebidas sin halcón, con Coca-Cola a la cabeza, están pataleando y están furiosos. Y Coca-Cola ahí, yo creo que mete la gamba. ¿Por qué? Porque hace una especie de amenaza media extorsiva. Dice, mira en lugar de negociar, de utilizar la cámara de bebidas no alcohólicas para, para tener algún tipo de negociación, como, por ejemplo, obtuvieron la gente del vino y como aparentemente van a obtener la gente de la cerveza, salen directamente a digamos, amenazar con que, no van a, con que no van a invertir. Me parece que no es el camino, pero bueno, después vamos a tener un poco más de detalle sobre esta, sobre esta cuestión, vamos a hacer una notita para, hablar, para, para ampliar mucho más estas cuestiones de cómo el impuesto, eh, los nuevos impuestos o el aumento de impuestos... Le, le va a la, los impuestos internos a las vidas sin alcohol en este caso le va a pegar de lleno en este caso a Coca-Cola y a muchas otras empresas y también a toda la cadena de producción que rodea a este negocio bueno amigos, tenemos una cuenta en Twitter que es arroba solonegociosweb y tenemos una página en internet que es www.solonegociosweb.com.ar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 Bueno, volvimos. 13, 15, 31, 4 la sensación térmica. Calor de aquellos. Cielo despejado en el barrio de Palermo. Sol que está pegando. Lo vemos desde la ventana de Radio LED. Dan ganas de ir a tomarse algo a la sombrillita que está ahí al lado de la terraza de la radio. Pero bueno, estamos muy contentos de este lado del estudio también, ¿no? Obviamente, Belén, ¿sí? ¿Vos decís? Sí, dice que sí, Belén. Bueno... Hablábamos del tema de, del, del aumento de los impuestos internos, o por lo menos del proyecto que tiene el gobierno para aumentar impuestos en algunos sectores, de cómo estaba la cuestión con, con Coca-Cola. La gente de Coca-Cola no está hablando por el momento de estas cuestiones, por lo menos no directamente, pero sí está hablando la gente de la Cámara Argentina de bebidas Sin Alcohol y para eso vamos a hablar con Esteban Agost Carreño, justamente director de esta, de esta, de esta Cámara Empresaria. Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Esteban, ¿querés resumirnos un poco esta situación? Yo sé que ustedes de la Cámara están diciendo que eh, si esto avanza se pueden perder eh, 5.000 puestos de trabajo en toda la cadena productiva de las bebidas sin alcohol. ¿Me resumís un poco cómo, les, cómo, les, eh, cómo creen ustedes que esto eh, los puede afectar si finalmente el Congreso llega a votar y el impuesto a las bebidas sin alcohol está, está incluido dentro del nuevo paquete tributario? Eh, bueno, en principio nosotros actualmente como, como industria de bebidas sin alcohol estamos tributando ya entre el 4 y el 8% de impuestos internos y este proyecto que sale del Ministerio de Hacienda lo que está intentando es incrementar esa alícuota y llevarla al 17%, lo cual obviamente nos parece muchísimo porque es más, más del doble. Partiendo de una base también que eh, la industria de bebidas sin alcohol tiene actualmente una carga tributaria muy alta, que es del 50%. O sea que hoy en día, ya previa a esta reforma, la mitad de lo que sale una bebida sin alcohol eh, corresponde a impuestos. O sea que el consumidor. Ahí, cuando decís, peso, perdón, ahí cuando decís impuestos, ¿qué incluís? ¿Todo, todos los impuestos que. El, el, IVA, el IVA, todo impuestos nacionales, subnacionales y los aportes al régimen de seguridad social. Eso, eso hace que una bebida tenga el 50% de impuestos. Obviamente los internos, que son específicamente los que estamos tratando ahora, están dentro de los nacionales. Pero eso hace una carga tributaria difícil, digamos, de llevar, que viene arrastrando nuestra industria, que es del de de 50%, de la mitad del valor de una bebida sin alcohol, que es muy alta y que de hecho es la tercera más alta de todo el mundo. Bien, bueno, ahí puntualmente en el tema de los internos subiría de 4% a 17%. De 4 u 8, nosotros tenemos eh, dentro de la industria de bebidas sin alcohol hay eh, bebidas gaseosas, aguas, aguas eh, minerales, mineralizadas, aguas saborizadas, jugos, jugos de fruta e isotónicos que son esas bebidas este, por ahí, de recuperación deportiva. Para deporte, claro. Todo, todo, exacto. Todos estos conforman, eh, digamos, si ves el portafolio o el universo de bebidas sin alcohol. Eh, hoy, dependiendo en qué categorías de estas entran, están tributando entre el 4 y el 8. Por ejemplo, el 8 están tributando las bebidas cola y, eh, por ejemplo, las aguas tónicas. Mientras okay. que hoy aguas saborizadas o aguas minerales u otro tipo de jugos, por ejemplo, están tributando el 4%. Ok, Pero perfecto. La idea es llevarlo al 17%. Llevar, unificar todas en, en, el 17, en el 17%. ¿Ustedes han tenido algún tipo de, re, de, de reunión o pidieron reuniones con, algún, con las autoridades? ¿Con el presidente? ¿Con el ministro? Sí, no, no con el presidente, sí hemos estado reunidos venimos haciéndolo hace rato, tratando de dialogar abiertamente, y básicamente nuestros, nuestras reuniones pasan en el Ministerio de Hacienda, que es quien es el dueño de este proyecto. Okay. Entonces, desde el Ministerio de Hacienda, particularmente desde, desde la Secretaría de Hacienda, eh, es, es donde, de donde sale este proyecto. Nosotros nos venimos reuniendo, nuestra última reunión fue el viernes por la tarde, salimos de ahí eh, algo esperanzados, con la posibilidad de presentar una propuesta alternativa y con el compromiso de las autoridades de evaluar todos los informes que nosotros les llevamos, eh, de cuál sería el impacto en nuestro sector y principalmente en las economías regionales de nuestra cadena de valor, que eso es lo que más nos preocupa, ¿no? Y de hecho las economías regionales han salido fuertemente a, a oponerse a esta iniciativa y, y, y bueno, y ellos también han hecho sus propios análisis y sus propios números que son los que nosotros compartimos con el gobierno. Y a priori, ¿cuál es la evaluación que hacen con lo que puede llegar a pasar? Porque hubo otros sectores que tuvieron éxito, el vino la cerveza y demás, en, en retrotraer esta decisión en, en, en principio de eh, incorporar este aumento de los impuestos internos a estos rubros en el proyecto del, del gobierno. ¿Cómo lo ven ustedes, más allá de las promesas de analizar proyectos y demás? Sí, bueno, en principio eh, la verdad que nos llamó mucho la atención porque desde la Secretaría de Hacienda a nosotros el motivo que nos dan para este incremento en la licuota de impuestos internos es un tema de salud pública. Entonces ahí nosotros tenemos... El tema de los azúcares y, de, y, de, y de, de engordar a la gente que toma, básicamente, para decirlo simple. Eh, sí, digamos, en, entre otras cosas, para simplificarlo, vendría por ahí. Pero lo que nosotros decimos es que si es un tema de salud pública, acá hay varias aristas. Primero, entendemos que ningún producto que contenga alcohol entre sus materias primas debería quedar exento de este tributo. Es decir, que aquí se está haciendo excepciones, por ejemplo, a la industria vitivinícola, cervecera y del champán. Sí. está penalizando, si querés, o castigando únicamente eh, a un sector de las bebidas, que son las bebidas sin alcohol azucaradas. Entonces, ahí ese es el primer punto. El otro punto es que, que si el origen real de esto es un tema de salud pública, entendemos que incrementando la licuación de impuestos internos, no vamos a solucionar los temas de salud. De hecho, está demostrado internacionalmente que esto es así, digamos, en países donde se ha puesto en marcha esta metodología de incrementar eh, las alícuotas de impuestos internos, persiguiendo un fin de salud pública, han sido completamente ineficaces y en definitiva terminan siendo dañinos para la economía nacional. Bien, bien. Entonces, bueno, esta estamos... nuestra postura, digamos. Okay, okay. Estamos hablando con Esteban Aboscarreño, que es director de la Cámara Argentina de Vidas eh, Sin Alcohol. Ustedes, eh, eh, ¿qué cálculo hacen de si esto llegara a ser eh, aprobado, ¿Qué, qué perjuicio puede tener ustedes? Yo mencionaba algo que están diciendo de los, de los 5.000 puestos de trabajo. ¿Algún otro algún otra, eh, eh, condimento negativo para el sector si se dan estos, estos, eh, estas modificaciones? Y ven, me imagino, un traslado a precio directamente. Sí, eh, a ver, eh, para ir por partes, nuestro, nuestro sector, el de, el de nuestra industria que es la bebida sin alcohol, actualmente emplea en forma directa e indirecta a cerca de 270.000 personas, que es un número muy alto. Muy Porque alto, sí. Cuenta, nuestra cadena comienza con el productor agropecuario y termina con el pequeño comerciante, que es eh, el autoservicio o el, o el pequeño comercio o el kiosco. Claro, que el, que vende, vende, el que vende las bebidas, básicamente. Exactamente. Entonces, en toda esa cadena, que, que es muy larga, hay muchos eslabones. Entonces, eh, en, en ese camino o en esa cadena, nosotros... Eh, demandamos insumos, te diría, de más de la mitad de las provincias de Argentina. porque Por ejemplo, demandamos azúcar, que eso corresponde a las provincias azucareras, que son del noroeste de Argentina, eh, de Argentina. y después, obviamente, también eh, cítricos. Eh, somos grandes consumidores de la producción citrícola de Argentina. Más de la mitad de lo que produce Argentina en cítricos, que son jugos y derivados, los demanda nuestra industria. Y después también maíz, por ejemplo, que es toda la región central de Argentina, y después en la región del Alto Valle y de Cuyo, otras frutas como manzana, pera y uva, que también demanda nuestra industria. Todas estas economías regionales, obviamente se van a ver impactados si el consumo baja, porque si baja el consumo va a haber una inevitable contracción en la actividad del sector. Sí, claro. Eh, porque lamentablemente esto hay que traducirlo a precio El precio artificialmente va a subir ¿no? por tratarse de un impuesto en tama y por el tipo de, de, de, digamos, de actividad que nosotros llevamos adelante por nuestro negocio, que la elasticidad de la demanda es del 0,91 aproximadamente, esto se traduce inmediatamente este, al precio. Entonces, con lo cual, ahí lo que, lo que estamos viendo, si esto sucede, es que en, eh, en toda esta cadena, el riesgo de pérdida de empleo es de alrededor de 5.000 puestos de trabajo, según un estudio que nos acercó ABC. Ok, bien. Bien, perfecto. Bueno, eh, Esteban, por último, hay una de, las, de los integrantes de la Cámara, que es Coca-Cola, que ya hizo un anuncio de, de poner en duda eh, la concreción o la finalización de un, de un paquete. Eh, importante de, de inversiones que tenía destinado a nivel, a nivel local. Eh, Ustedes de la Cámara, ¿cómo, cómo evalúan? No, no te voy a hacer hablar de uno de los integrantes de la Cámara puntualmente, pero ¿cómo evalúan este, este tipo de anuncio? La verdad es que en algunos sectores son un poco, un poco raros, algunos usaron, por lo menos en las redes sociales, la palabra extorsivo, eh, en medio de la negociación que salga un integrante fuerte de la Cámara como Coca a decir esto, eh, que... ¿Qué evaluación hacen ustedes de la Cámara? Y si creen que algunas otras compañías del, del, del segmento podrían tomar en principio alguna, alguna, eh, alguna medida similar. Eh, en principio lo que te digo, bueno no, no, no es tan así, digamos, no es que alguna compañía en particular eh, ha anunciado o, o, este, oficialmente o formalmente eh, un retiro de inversiones como leímos en, en algunos medios. Esto no es tan así. Okay. Desde, la, desde la Cámara lo que te puedo decir es que eh, las principales compañías que conforman la Cámara que son compañías de primera línea este, lo que están haciendo es eh, analizando eh, o revisando si querés las estrategias de inversiones futuras que estaban previstas en un escenario con potencial crecimiento, ahora lo que estamos entendiendo es que el sector va a sufrir o sufriría digamos una, contra, una contracción en, en la actividad con lo cual hay determinadas inversiones sobre todo aquellas que tienen que ver con la ampliación de los niveles de producción, no tendrían razón de ser, simplemente porque el mercado estaría achicándose en lugar de crecer. Entonces, eso sí es una realidad, y eso tanto Coca-Cola, que mencionabas recién, como otras compañías, lo que están haciendo es analizando eso. Pero de ninguna manera nosotros este, lo tomamos, ni en el caso de Coca-Cola, por supuesto, no, no se toma ni como una amenaza, ni como nada, porque tampoco es, es un freno. Vale aclarar que en su momento Coca-Cola, hace más de un año, había hecho esta promesa de inversión de mil millones de dólares en cuatro años. Sí, claro. Diría, diría que casi el 40% de esa inversión... Ya, ya se hizo, fue, ya se hizo. Ya se hizo, fue ejecutada y está siendo ejecutada en lo que va del año, que tiene que ver con, con compras por ejemplo, a todas las economías regionales que mencionábamos recién. Sí, es cierto que lo que tenga que ver con ampliación de producción es una regla, digamos, básica esta de, de, del negocio, que obviamente en un sector en el que ya trae, porque en los últimos dos años nuestro sector viene con una caída acumulada del 10%, entonces en un momento en el que se pensaba que habría cierto potencial de crecimiento, lo que estamos viendo es que con esta iniciativa lo que habría es una retracción, con lo cual hay ciertas inversiones destinadas a la ampliación de producción que no tendría mayor sentido. Entonces pasa por ahí. el tema Perfecto. Esteban, muy claro, te mando un saludo. Gracias por la charla. Bueno, gracias a ustedes por el contacto. Buen día. Buen día. Hablábamos con Esteban Agost Carreño, que es director de la Cámara Argentina de Vidas eh, Sin Alcohol. Y hace un ratito nomás llegó un, un comunicado justamente de Coca-Cola que dice que mantiene su compromiso en la Argentina, eh, su desarrollo y el crecimiento a futuro del país. Después hace una serie de consideraciones de casi 75 años que tiene presencia perdón, local promoviendo el desarrollo económico, bueno y sobre las reformas dice Coca-Cola, creemos en un diálogo abierto con todos los sectores para la búsqueda de soluciones sostenibles, bueno después de esta, de esta incursión por ahí mediática, o, o, o de lobby de, de, de, de, de coca calculo yo, y, o, o, o tomado por, alguno, por algunos medios eh, diciendo que por ahí se, se suspendía la inversión, bueno ahora entra una etapa de negociación hay que ver si el sector de las bebidas sin alcohol Tiene la misma suerte que otros sectores. Lo cierto es que sí, van a retrotar con todos los sectores. La reforma tributaria, por lo menos que pensaba Macri, eh, se, se desdibuja un poco. Es bastante amplio y tiene otros, otros, eh, o otros factores que, que van más allá de los impuestos internos a algunos, a algunos segmentos de la economía. Pero bueno, obviamente se dio un paso atrás con el vino, con la cerveza. Ahora queda el tema de las vidas sin alcohol. Vamos a ver cómo continúa esta novela de la reforma tributaria. Nosotros, por ahora, vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos con más Solo Negocios. anima y siempre van por más, casos de emprendedores en solo negocios. Bueno, volvimos 13:31, vamos a hablar de emprendedores como decía el separador, esta semana el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Emprendedores, va a ser la celebración del Día del Emprendedor de este año. Este va a ser El 17 de noviembre, de 9 a 18.30, en el Cinemark de Puerto, eh, de Puerto Madero. Es un evento que se hace todos los años para celebrar el, el Día del, del Emprendedor. Y para, contarnos, para que nos cuente un poco más de qué va esta, esta jornada, estamos en comunicación con Santiago Sena, que es director general de Emprendedores, con el que además quiero hablar de, de un libro muy interesante que publicó. Pero primero vamos a hablar del Día del Emprendedor. Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? bien, bien, todo en orden. Bueno, contanos un poquito. Esto es el viernes que viene. Exactamente, por ley, pero también porque nos da mucha alegría todos los viernes de la Semana Global del Emprendedorismo, que es esta semana que está arrancando hoy, la tercera de noviembre. Ese viernes se celebra el Día del Emprendedor Porteño sí. y por suerte tengo, tengo la obligación digamos, de realizar ese evento que es un muy lindo evento porque eh, reúne a muchísimas personas del ecosistema de emprendedor y fundamentalmente le da la oportunidad a cualquier emprendedor de que encuentre ofertas de capacitación, cursos, que escuche a sus pares, que conozca gente. La verdad es un, una linda oportunidad para para estar cerca de los emprendedores. Es interesante porque hay un, un montón de eventos, de, de, de, van a, van a, hay empresas que muestran sus herramientas para, para mejorar eh, la actividad de, de, de emprendimientos que recién nacen, de pymes y más Está, Es muy interesante, es, una, es, un, es un evento largo, como decía, de 9 a 18, ahí en Cinemark de Puerto Madero. ¿Cómo hace la gente para, para ir? ¿Va directamente? ¿Tiene que inscribirse? ¿Cómo es? Hay un link de inscripción, si lo quieren hacer, lo pueden hacer a través de internet, están eh, los links en los... En los en las redes sociales del gobierno de la ciudad o en Bea Emprende, Y si quieren caer directamente, también lo pueden hacer. Quizás se demoren un poquitito más en la puerta hasta que se terminen de acreditar, pero no hay ningún impedimento. No es con preinscripción, o sea que si la gente de repente se libera un ratito, incluso el viernes, dice, che, se, me, se me liberó la agenda dos horas, me puedo hacer una escapada, también lo puedo hacer, no hay ningún problema. Bueno, genial, genial. Eh, es, yo decía al principio que también quería hablar de otra cuestión, que es de un libro muy interesante que estuve leyendo, que se llama Emprender para cambiar el mundo, que Santiago escribió con su jefe, ¿no? Por lo menos hasta el momento con Andy Freire, que es el ministro del área donde está, donde está Santiago, eh, que acaba de ser electo, eh, electo diputado en, la, en las últimas, en las últimas eh, legislativas. Así que bueno, ahí Santiago y Andy escribieron este Emprender para el Cambio que pone foco en los emprendimientos sociales. ¿Me querés contar un poquito a, a grandes rasgos qué son los emprendimientos sociales? ¿Así le contamos a la audiencia? Mira, lo, lo más breve y lo más conciso posible. Eh, es un emprendimiento, un tipo de emprendimiento que internaliza dentro de su modelo de negocios el impacto social. Y te pongo un ejemplo para dejarlo bien claro. Dale. Supongamos que hay una empresa cualquiera que además quiere hacer responsabilidad social empresario, tiene alguna eh, iniciativa para generar impacto social, lo que hace esa empresa es tiene un negocio y un modelo de negocios, y además, como un gasto, como un costo, podríamos decir en términos más técnicos, tiene un departamento de responsabilidad social que no tiene nada que ver con lo que ellos hacen y les genera cierta. Eh, cierto costo, entonces pongamos no sé, te dedicas a hacer medias Y como tenés un, un departamento de RCE, además cada tanto tus empleados eh, limpian, limpian y pintan una escuela o van a dar apoyo escolar a algún lado. Alguna cosa de alguna voluntariado parte? por ahí de vez en cuando. Exactamente. ¿Y ¿Qué hacen las empresas sociales? Internalizan ese impacto social. O sea, lo meten dentro del modelo de negocios. Entonces, mientras hacen su negocio, ya, ya generan ese impacto social positivo. No, no, tiene, no tienen que hacer el, esfu el esfuerzo extra, sino que es parte de, de, de, de su ADN. Exactamente. Solamente cuando están haciendo su negocio ya están generando impacto social positivo. Hay un ejemplo, por ejemplo, de Ezequiel Escobar, un jujeño eh, que, que notó junto con algunos compañeros que un, un, un compañero suyo de la facultad que era hipocústico tuvo que dejar sus estudios. ¿Por qué? Porque no podía escuchar las clases. Y cuando no llegaba y se sentaba adelante, se tenía que ir porque no, simplemente no podía atender la clase. Y un, un audífono, para la gente que es hipoacústica, a veces es inalcanzable porque es muy caro. 2.500 a 5.000 dólares. Te lo cuento porque hice el caso en, en, en una radio amiga, en Radio con vos, el martes pasado, hablando con, hablando con él. Pero, pero sigamos con el caso. Es muy interesante lo que hicieron estos chicos eugenios. Entonces, ¿qué hicieron Ezequiel y sus compañeros? Bueno, desarrollaron una aplicación que se puede bajar desde cualquier smartphone que sale solamente unos dólares, pongamos que sean 10, 12 dólares por año, la suscripción, y con esa aplicación y un audífono cualquiera, como el que usamos para escuchar música en colectivo, con eso el celular hace como si fuera un audífono. Entonces, en vez de pagar 2.500, 3.000 dólares, paga solamente 10 dólares por año y una persona hipoacúsica tiene la capacidad y la posibilidad de escuchar. Entonces, ellos tienen un negocio, tienen una empresa, por supuesto, venden... Ese servicio lo venden, ¿sí? Son empresarios, son empresarios. Ahora, generan un impacto social clarísimo para todas las personas hipoacúsicas al darles la posibilidad de escuchar a un precio significativamente más bajo que el que existe hasta ahora en el mercado. Genial. Bueno, el libro Emprender eh, para, cam para Cambiar el Mundo... De, de, de Santiago Sena y de Andy Freire, está plagado de estos casos, de, de, de, lo lees y decís, esto está pasando acá, es increíble que esto pase acá, y, y así, con, con, un montón, con un montón de casos, hay muchas empresas que quizá tengan que ver con un cambio de mentalidad, están comandadas por gente joven, no todas, pero la mayoría, y esta cosa de los millennials que ya tienen incorporado cuestiones que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y con pensar en los demás, qué sé yo, por ahí generaciones un poco más... Más, eh, eh, más viejitas, los, los cuarentones, por ahí estamos como un poco más con la, con, con la cultura del trabajo, a la que ellos toman fuertemente la cultura del trabajo, pero además le agregan estos, estos condimentos sociales. Es muy interesante, como decía Santiago, todo como, como ya las, las compañías nacen con esta, con, con esta impronta, ¿no? sin hacer, demasiado, sin hacer demasiada, demasiada fuerza para que esto suceda nace, nace naturalmente, muy, muy interesante, el, el libro tiene un montón de estas historias. ¿Querés contarme otra? Yo tengo alguna para elegir, ya creo que te la te la comenté, pero bueno, es de otro, de otro caso del del, del norte del país que tiene que ver con la medicina, pero vos elegime la que vos te parezca, te, te parezca más linda para contar. A, a vos te gusta mucho la Jorge Bronda. si querés la cuento. Me encanta te cuento otra, como, como vos quieras. Me encanta, dale, contanos rápidamente qué es este médico jugenio también. Jorge Bronda, médico, trabajando en el norte argentino. Nota que eh, era como que vivía una vida, y de este término me hago cargo yo, pero era un poco como esquizofrénica, porque iba a trabajar a algunos lugares y existían las mejores condiciones, trabajaba con todo el equipamiento, nunca faltaba nada, la gente estaba bien. Y cuando iba a trabajar a otras partes de la provincia, o del norte argentino, porque no es algo propio de Jujuy solamente, sino de toda la zona, eh, la gente se le moría las manos y, y le pareció un escándalo porque eran personas que hubieran tenido la posibilidad de salvarse en otras circunstancias y en otro contexto. Entonces, dice, este sistema de salud, a mí personalmente, a Jorge, eh, no, no, le, no le cabió más, digamos. Dijo, esto yo así no lo continuo. Sí. Y desarrolló una empresa social. Esta empresa lo que hace es le cobra a todas estas personas, pero le cobra de la misma forma como cada uno de nosotros, por ejemplo, compra un televisor. En vez de estar cobrándote antes una fortuna, que hacemos todo lo que pagamos una prepaga, y la pagás por las dudas, y pagás un montón de plata, cuando yo me compro un televisor, porque quiero ver el mundial, me lo compro en cuotas. Entonces tengo el beneficio, y después de eso tengo 12 cuotas sin interés, etcétera para cubrir ese gasto tan importante. ¿Por qué no aplicar ese sistema a la medicina? Eso fue lo que él pensó. Y de esa forma le dio acceso a la salud a cientos de miles de personas de la Jujú Rural, que hasta ahora estaban excluidas de la participación en los servicios médicos más eh, profesionales y, y de mejor categoría, y que ahora lo pueden hacer. Entonces de esa forma desarrolló junto con referentes locales como Rosario Quispe este sistema de salud que se llama Humana y que me han dicho, todavía no está confirmado, que prontamente eh, va a desembarcar también en la provincia de Buenos Aires. Genial. Bueno Santiago, se me está terminando el programa así que te, tengo que te tengo que despedir, pero muy interesante y mucha suerte tanto con Emprender para cambiar el mundo, el libro que encuentran en todas las, en todas las librerías del país como con el Día del Emprendedor que es el próximo viernes de 9 a 18.30 en Cinemark de Puerto Madero. Seba, mil, mil gracias, todos súper invitados al Día del Emprendedor y aprovecho, te vuelvo gentileza, buenísimo tu libro, estoy casi terminándolo, así que felicitaciones también por eso. Bueno, muchas gracias, hicimos intercambio de, de elogios de libro. Pero, eh, pero de verdad, vayan, lean eh, este libro, los casos son, en muchos casos, la mayoría de los casos son conmovedores, pero además te da la idea de, se puede hacer, hay gente muy piola pensando cosas que tienen rédito económico, obviamente que son compañías, pero que además piensan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 Una nueva forma de entender la radio. Solo negocios con Sebastián Catalano. Bueno, seguimos. 13.43, sol pleno en la ciudad de Buenos Aires. La, el día va a seguir así con, con temperaturas hasta 20 y pico hasta la noche. Mañana, mañana mínima 18, máxima también de 31. El miércoles parece que llueve, después baja un poco, pero... Linda temperatura para el resto de la semana. Bueno, hablando de semana, pero la que pasó el 9 de noviembre se hizo el Foro de Desafíos de la Educación Argentina. Esto está organizado por Blackboard. Blackboard, ya hicimos alguna nota aquí en, en Suelo Negocios. Es una plataforma de e-learning, de, de, de educación digital, por decirlo de alguna manera, que está, es reconocida mundialmente eh, eh, y que se usa en más... De, tiene más de 100 millones de usuarios en 100 países del mundo. Me, me confundí porque era así en el mismo número repetido. Una plataforma de e-learning muy usada, Blackboard. Bueno, en, en, en este foro, como dice su, su nombre, se analizó y se discutió sobre una de las cuestiones que nos gusta abordar siempre acá, que tiene que ver con con los desafíos de la educación y si esos desafíos están cruzados por la tecnología, muchísimo mejor. Vamos a charlar un ratito con Juan María Segura, que es consultor y profesor especialista en educación y tecnología y que estuvo presente en el foro de Blackboard la semana pasada. Juan, ¿cómo estás? Encantado. Sebastián Catalano te saluda. ¿Qué tal, Sebastián? Buen, buen día. Gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos. Bueno, nada, hablamos, tratamos de hablar siempre de estas cuestiones que tienen que ver con, con educación y como decía, si está cruzada por, por tecnología, como casi todo hoy, muchísimo mejor. Vos sos un especialista en el tema, ¿Cómo, cómo eh, digamos ¿cuál es tu, tu abordaje a lo que viene? Yo sé que el tema es bien amplio, pero claro. bueno, el tema de la educación es algo pendiente en la Argentina y, y es uno de los grandes desafíos que, que enfrentamos, ¿no? Sí, mira, yo en general lo que digo es que acá hay una dificultad muy grande para hacer dialogar al sistema que hoy está desplegado en, en la Argentina o en cualquier país de Latinoamérica, que es un sistema pensado bajo otro contexto y paradigma y otro otro entorno de actuación de recursos científicos, tecnológicos, etc. Eh, hay una dificultad para hacer dialogar ese sistema con la época, con la época a partir del de, punto de inflexión que yo acá establezco, es la invención de Internet, ¿no? A partir claro. de Internet que, que despliega una forma nueva de crear conocimiento, de interactuar, de encontrar significado y de hacer que, de hacer que, que los chicos dialoguen, que los grandes dialoguen y que, inclusive reformulado, cadenas de producción de industrias enteras, ¿no? ¿Cómo haces dialogar ese sistema que en algún punto eh, no solo rinde mal, sino que es anticuado en su, en su concepción con esta época? Y yo creo que el desafío principal es ese, ¿no? ¿Y cómo hacemos? <risas> y bueno, tenés que, tenés que iluminar prácticas como las que Blackboard propone. Pensá que Blackboard se crea en el año 97, pocos años después que se crea Internet, en la primera oleada, digamos, de grandes, de grandes empresas la oleada de Amazon, eBay y todas, todas las... Sí, sí, las todas primeras las, compañías. Las, las primeras compañías, te diría las compañías anteriores al, a la explosión de la burbuja.com, que, que fueron un grupo que subsistieron después, que empezaron a imponer conceptos y principios que antes no existían. Que, por ejemplo, que estudiar en forma remota y a distancia y mediado por tecnología y por terceros era, era un proceso de igual calidad que el que podía producirse presencialmente. Hace muy pocos años finalmente se empezó a aceptar que eso era válido y se empezó a aceptar porque se, se vio que había chicos que graduaban de sistema, en, de, de haber estudiado, haber hecho prácticamente toda su escolaridad eh, a distancia y después se incorporaron a la vida universitaria con total naturalidad, ¿no? Con lo cual, digo, lo que hay que hacer es iluminar esas prácticas de empresas líderes como Blackboard, como universidades que ya lo están haciendo de cero, como Minerva y como como redes de escuelas, que inclusive en Latinoamérica tenemos varias que ya están funcionando con muy buenos resultados, verlas sin miedo, amigarse con la idea de que, de que, de que lo nuevo vale, eh, y sacarse un poquitito los prejuicios y los preconceptos, ¿no? Cam cambiar un poquitito los anteojos con los cuales uno ve la educación y ve la escuela y ve un pizarrón y ve un docente. bueno Eso, sí. Yo creo que pasa por ahí, es una decisión, es una decisión que también pasa porque uno cambie la sintonía y la frecuencia. Hablamos con, Juan María, hablamos con Juan María Segura, consultor y profesor especialista en estas cuestiones de tecnología y de educación. Justamente te quería preguntar esto, eh, Juan, ¿cuán, ¿cuán predispuesto ves al, al sistema educativo argentino, eh, a, las, a los integrantes del sistema educativo, a las maestras, a los, a, los, eh, a, la, a los alumnos y también a las autoridades que tienen que ver con los ministerios de educación nacionales y provinciales para subirse a esta, a, a esta tendencia, por lo menos comenzar a hacerlo? Sí, mira, te contesto desde dos lugares. Primero, desde la dificultad que tiene la gestión del sistema. El sistema educativo argentino se, se gestiona en forma concertada entre Nación y las 24 jurisdicciones educativas, con lo cual si bien hay lineamientos generales a nivel, a nivel política nacional, a partir de los núcleos de aprendizaje prioritarios en algún punto eso es el resultado de un consenso entre los 25 ministros de Educación de la Argentina, con lo cual es un ejercicio de equilibrio muy difícil de lograr y una vez que uno lo logró es muy difícil de desandar, con lo cual tenés una, tenés una, una dificultad muy grande desde el punto de vista de los actores del sistema por la propia forma en la cual el sistema se gestiona, por un lado, y por otro lado tenés un universo demasiado, demasiado heterogéneo como para poder sintetizarlo en una o dos ideas, no tiene nada que ver la escuela de Tierra del Fuego con, el, con, con la escuela de La Matanza, con lo que pasa en, en, el, en, el, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en La Pampa. Entonces es muy difícil, y además es un sistema que tiene un millón de actores docentes, ayer salía justamente una nota en, en un diario donde, describía, donde se describe con mucho detalle el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, eh, tiene una complejidad enorme, con lo cual cambiar drásticamente esos sistemas es muy difícil, Claro, complicado. Por, por el tamaño que tienen y por la forma en la que se gobiernan. Así todo no es una opción decir si uno lo tiene que cambiar o no. Uno, desde el gobierno, hay que cambiarlos y hay que proponer un sistema nuevo y para eso hay que iluminarse con buenas prácticas y además hay que formar alianzas nuevas. Me parece que hay mucho actor muy interesante que está fuera del debate del nuevo del nuevo diseño que se necesita y hay que convocarlos, hay que convocarlos sin prejuicios ¿no? Bien, Juan, te agradezco mucho por la charla vamos a seguir desde este humilde lugar intentando que, que esas convocatorias y te, que estos cambios comiencen a pasar te mando un te saludo grande Te agradezco mucho Sebastián, buen día Hasta luego, buen día, hablamos con, eh, con Juan María Segura consultor, profesor y asesor especialista en educación y tecnología que participó la semana pasada en el foro Desafíos de la Educación Argentina que organizó la plataforma de e-learning Blackboard. Ahora Pequeño separador y ya volvemos con el último bloque en Solo Negocios. No se vayan. Solo Negocios con Sebastián Catalano.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 Ah, no es un peinado, me dice. Me tiró todo. Yo me dije, bueno, que hay tuve una estrategia detrás de esto, pero no. Ah, hizo así, se lo puso. Yo dije, me... Daba media Jackie Kennedy y una cosa así como, viste, con el pelo recogido. Muy, muy interesante, pero me tiró toda la teoría del demonio. Me dijo, no, me hizo así, flaco. Me lo, agarré con un, me lo agarré con un lápiz y ya está, listo. Bueno, ¿qué va a hacer? Le queda muy bien igual. Bueno, amigos, recuerden, arroba solo negocios web y solonegociosweb y www.solonegociosweb.com.ar Ahora nos vamos a despedir No sé si la semana que viene vamos a hacer programa porque es feriado, pero nos vamos a encontrar en algún momento. Y si no, nos encontramos en internet, en las redes sociales. Ahí donde haya algo para contar de empresas, del mundo corporativo, de tecnología. Va a estar Solo Negocios. Nos vamos a encontrar el próximo lunes, entonces, a las 13 horas en Radio LED. No se olviden, arroba Solo Negocios Web, www.solonegociosweb.com.ar Buena semana para todos. Adiós. Somos Radio en Vivo. Somos Podcast. Somos Música. Somos Noticias. Somos Cultura Joven. Somos Radio Lab. Una nueva forma de entender la radio. Taking I'm holding back just shout in the more. You're just a hideaway, you're just a feeling. You'll let my heart escape beyond the meaning. Don't even I can find a way to stop the storm. Oh, baby, it's out of my control, it's going home. But you're just a chance I take to keep on dreaming. You're just another day that keeps me breathing. Thank you.